Hoy vamos a meternos en un tema que seguro le suena a cualquiera que esté en educación. Tienes a un docente que crea un recurso educativo. Increíble, una joya. Pero luego, claro, intenta subirlo a plataformas como Moodle, como Classroom. Y es como darse contra un muro. Totalmente. Son como fortalezas. Un PDF, un pergamino, pasa sin problema. Pero esa joya interactiva, ese carruaje, imposible. El puente levadizo siempre está subido para ese tipo de contenido. La metáfora es perfecta. Es que el problema es ese, ese desfase. Hay una brecha enorme entre cómo creamos los contenidos hoy en día y la rigidez de las plataformas donde los tenemos que compartir. Claro. Hablamos de materiales que son mucho más que un texto. Pueden ser, no sé, simulaciones, cuestionarios que cambian, recursos hechos con herramientas como Excel Learning, Lumi o incluso ¿eh? con ayuda de inteligencias artificiales. ¿Nos puedes explicar en dos palabras qué es? ¿Para que nadie se nos pierda? Claro, claro. A ver, eh, de forma muy simple es, es darle instrucciones a una IA en un lenguaje supernatural, casi como si le describieras una sensación, una vibra, Ajá. y la IA lo traduce a código. En vez de decirle, crea un botón azul de 12 píxeles, le dices algo como, diseña una interfaz tranquila y minimalista para una lección de poesía. Y la IA interpreta esa vibra, Y, bueno, genera el código. O sea que es un cambio de paradigma. Abre la puerta a que docentes sin idea de programar puedan crear cosas visualmente muy, muy potentes. Exacto. Vale, entendido. Cada vez es más fácil crear estos recursos. Pero el problema de fondo sigue ahí. ¿Cómo los compartimos? Porque todos estos formatos, al final, no dejan de ser una página web. Eso es. Son HTML. Y las plataformas educativas no saben qué hacer con ellas lo único que te dejan es que el alumno se baje un archivo zip y claro, la experiencia es terrible. Es frustrante, sí. Se invierte tiempo, creatividad y todo se queda atascado en el último paso, en la distribución. Pero bueno, hoy vamos a analizar una herramienta que según un artículo del blog Bilateria, de Juan José de Aro, promete ser la llave maestra, la que baja ese puente levadijo. A ver. Se llama Visor Web Zip, Visor Web Zip, el nombre ya de aquí estás, ¿eh? Nuestra misión de hoy es esa. Desgranar qué es, cómo funciona y si de verdad es una solución tan sencilla como promete. Empecemos por lo básico. ¿Qué hace exactamente? ¿Es un nuevo sitio donde subir nuestros archivos? Pues ahí está la primera clave. Y en mi opinión, lo más inteligente de su diseño. No. No es un servicio de alojamiento. No aloja absolutamente nada. Ah, no. No. Visor WebZip actúa más como un como un intérprete o un proyector universal. Tú guardas tu recurso, tu página web, en tu nube de siempre, tu Google Drive, tu Dropbox, el que sea. Vale. Y la herramienta lo que hace es crear un enlace especial, un enlace que le dice al navegador del alumno «Oye, ve a esta dirección, coge este archivo zip, ábrelo en la memoria y muéstralo como una página web». ¡Ostras, qué bueno! Es una filosofía descentralizada. No crea un nuevo silo, un nuevo jardín vallado, sino que conecta las piezas que ya tenemos. Me gusta. Eso es. Pero vamos a la práctica. Imagina, soy un docente, acabo de crear una lección interactiva sobre clonación, como la del artículo. ¿Cuál es el primer paso? El primer paso es asegurarte de que tu creación está bien empaquetada. Necesitas un único archivo zip que lo contenga todo. El HTML, las imágenes, los estilos, todo. Y aquí la herramienta ayuda mucho para que nadie se quede atrás. A ver, ¿cómo? Si usas un programa como Excel Learning, es muy fácil. Tienen una opción de exportar a ZIP y listo. Pero lo más interesante es con las IAS. Claro, porque como decías, con ChatGPT o con Gemini, yo le pido el código HTML y me devuelve un bloque de texto larguísimo. ¿Y qué hago con eso? No todo el mundo sabe coger ese código, pegarlo en un editor, guardarlo como index.html… Ese es el punto de fricción, sí. Suena a que mucha gente se quedaría ahí. Y los creadores de la herramienta lo han pensado. En la primera pestaña de Visor Web Zip, la de Crear Zip, hay una solución elegantísima. Hay una caja de texto enorme que pone «Pega el HTML». No me digas. Sí, sí. Copias el código de la IA, lo pegas ahí, le das a un botón… Y la propia herramienta te crea el archivo index.html y lo mete en un zip listo para usar. ¡Anda! O sea que no necesito ni saber qué es un archivo index.html, simplemente copio y pego. Y la magia ocurre. ¡Exacto! Eso sí que le quita el miedo a cualquiera. La barrera técnica se reduce a… a cero, prácticamente. ¿Y si ya tengo los archivos en una carpeta? Pues también lo han pensado. Justo al lado de la caja, para pegar el código, hay una zona para arrastrar y soltar. Coges tu carpeta con todos los archivos, la sueltas ahí y, de nuevo, te lo comprime en el zip correcto. El objetivo es que siempre termines con un solo archivo .zip en la mano, ¿no? Esa es la idea. Sea cual sea tu punto de partida. Perfecto. Ya tengo mi zip. Siento que tengo el paquete listo, pero me falta la dirección. ¿Dónde lo subo para que visor web zip lo encuentre? Pues a tu servicio de almacenamiento de toda la vida, el que ya usas. El artículo menciona Google Drive, Dropbox, GitFab, Nextcloud, el que sea. Lo subes y, aquí viene el paso crucial, generas un enlace público que permita la descarga directa. Ese es el corazón de todo, entiendo. Totalmente. Vale, pero esto suena demasiado fácil. ¿No hay alguna trampa? ¿Funciona igual de bien con todos? Esa es la pregunta del millón. Y el autor es muy honesto. Advierte que, por ejemplo, OneDrive a veces da problemas. Pero la advertencia más importante sobre Google Drive. A ver. Resulta que tiene un límite de descarga, unos 20 o 25 megas, para usuarios que no han iniciado sesión con su cuenta de Google. Un momento. Eso es un problema serio. Cualquier recurso con un par de vídeos o imágenes buenas puede superar eso. ¿No hace esto que la herramienta sea poco útil para materiales un poco más ambiciosos? Es una limitación muy a tener en cuenta, desde luego. No te lo voy a negar. Claro. A no ser que pagues por Dropbox o te asegures de que todo tu alumnado tiene cuenta de Google y la usa. Exacto. Para un recurso ligero, un texto interactivo, un cuestionario, Google Drive es perfecto. Para una simulación pesada, con vídeo, el artículo sugiere que es más fiable usar otros servicios sin ese límite, como Dropbox o GitHub. Se trata de conocer las reglas del juego del sitio que eliges. Eso es. La clave es que el enlace que generes debe permitir la descarga directa. Entendido. Hay que ser un poco estratega con dónde guardas el paquete. Vale, digamos que he elegido Dropbox para mi recurso más pesado. He subido el zip, he copiado el enlace público, vuelvo a Visor Web zip y ¿ahora qué? Ahora viene el paso final, el más fácil. Vas a la segunda pestaña, Compartir recurso. Hay una única caja de texto. Pegas ahí tu enlace de Dropbox, pulsas crear enlace y ya está. Ya. Ya está. Sale una barra de progreso y en segundos te devuelve una nueva URL, una URL larga codificada. Ese es tu enlace permanente, el que copias y pegas en Moodle, en Classroom, en un email, donde quieras. Y me imagino que habrá una forma de comprobar que todo ha ido bien antes de enviarlo, ¿no? Por supuesto, sí. La interfaz es muy clara. Justo debajo del enlace nuevo hay dos botones grandes. Copiar enlace y abrir vista previa. Es fundamental hacer clic en la vista previa, claro, para asegurarte de que tu recurso se ve y funciona como esperabas. La verdad es que el proceso de tres pasos, comprimir, subir y generar enlace, parece muy directo. Incluso con esa advertencia de Google Drive. Pero el artículo menciona una tercera pestaña, el gestor de recursos. ¿Qué es eso? Suena a algo más avanzado. Y lo es, pero demuestra que la herramienta está muy, muy bien pensada. A ver, cuando alguien abre un enlace de visor WebZip, el contenido se descarga y se guarda en la memoria caché del navegador. Ah, vale. Eso hace que las siguientes veces que lo abras, la carga sea instantánea, incluso sin Internet. El gestor de recursos es eh, un panel de control para esa memoria local. Espera, un momento. Entonces, ¿guarda los archivos en el dispositivo del alumno? Esto toca un tema importante, la privacidad, la transparencia. La herramienta no solo funciona en el equipo del alumno, sino que le muestra qué está guardando y le da el control. No es una caja negra. Exacto, esa es la clave. El gestor te muestra cuánto espacio estás usando. Te dice 2.4 megabytes de 10 gigas, por ejemplo. Y lo más importante es que el usuario tiene el control total. Tiene un sistema de limpieza automática. Por defecto borra los recursos que no se han abierto en 30 días. O empieza a borrar los más antiguos si superas el 70% del espacio. Y esos valores, los días, el porcentaje, los puedes cambiar. El usuario siempre tiene el poder. Y pedagóficamente, esto que has dicho de la conexión a Internet, es un beneficio brutal que no es nada obvio un alumno podría cargar los materiales en casa con wi y luego usarlos en clases sin conexión. Totalmente. Eso abre muchísimas puertas en centros con conectividad limitada. Y además, el gestor funciona como tu biblioteca personal de recursos. Puedes ver todo lo que has creado o abierto. Puedes gestionarlo todo desde ahí. Sí. Puedes volver a copiar el enlace, previsualizarlo, descargarte el zip original por si lo perdiste, cambiarle el nombre, borrarlo… Es un centro de mando muy completo. Todo esto suena increíblemente útil. Pero me sigue rondando la cabeza lo de demasiado bueno para ser verdad. ¿Cuál es la trampa? ¿Para qué no sirve esta herramienta? ¿Puedo montar el próximo Facebook con esto? No, no. El próximo Facebook no. El artículo es muy claro en esto. Funciona exclusivamente con lo que se conoce como web estáticas. Vale. Esto cubre el 99% de los recursos educativos que se puedan imaginar. HTML, contexto, CSS para los estilos, JavaScript para que sea interactivo, imágenes, audio, vídeo, todo eso funciona perfecto. ¿Y qué sería lo contrario, una web dinámica? Una web dinámica es la que necesita un servidor pensante detrás. Por ejemplo, una página que usa PHP para conectarse a una base de datos o un formulario de contacto, un sistema de login... Todo lo que requiere un procesamiento en el servidor está fuera de su alcance. Su filosofía es que todo ocurra dentro del navegador del usuario, sin un servidor central. Por eso es tan robusto y privado. Pero también por eso tiene esa limitación. Tiene todo el sentido del mundo. Entonces, si lo comparamos con alternativas más técnicas, como GitHub Pages o Netlify, ¿dónde queda visor VisorWebSIP? Queda en un lugar perfecto para su público. Esas otras plataformas son potentísimos, pero suponen una curva de aprendizaje. Tienes que entender que es un repositorio, un commit, usar la línea de comandos… Conceptos que a la mayoría de docentes le suenan a chino, vaya. Exacto. La belleza de visor VisorWebShip es que abstrae toda esa complejidad. Es como elegir entre un juego de ganzúas profesional y una llave maestra que abre justo la puerta que necesitas. Para el docente, la llave maestra es infinitamente más útil. Me gusta mucho esa analogía reduce el proceso a algo manejable, que use herramientas que ya conoces como Google Drive, resuelve un problema muy concreto de forma muy muy elegante. Yo iría un paso más allá. El artículo describe lo que en tecnología se llama una glue technology, una tecnología de pegamento. Y esta es especialmente inteligente. ¿Por qué? Por su descentralización. No crea una dependencia de un único servidor que pueda caerse o empezar a cobrar. Aprovecha la infraestructura que la gente ya tiene su nube personal, y le añade la capa que faltaba, la visualización. No reinventa la rueda, une las piezas del puzzle. Y eso nos lleva a una reflexión final, más allá de la herramienta. Si esta solución, o soluciones como esta, de verdad bajan ese puente levadizo del que hablábamos, si de repente la barrera técnica para crear y compartir recursos web sofisticados casi desaparece, ¿qué significa eso? tenido educativo, interactivo... Es un avance fantástico, sí, pero como suele ocurrir, resolver un problema tecnológico a menudo revela un desafío de otro tipo. Un desafío pedagógico, en este caso. Y social, exacto. ¿A qué te refieres? ¿Si todo el mundo puede publicar, no es eso bueno? ¿Más recursos? ¿Más variedad? Que en principio sí, pero si eliminas la barrera de la distribución, la pregunta ya no es cómo se comparte el contenido, sino qué contenido se está compartiendo. Claro. Se abre la puerta a una avalancha de materiales, sobre todo generados con IAS a una velocidad de vértigo. Y esto plantea una nueva cuestión, una cuestión fundamental. ¿Cómo se garantiza la calidad pedagógica y la veracidad de esa inmensa cantidad de material? Claro. El problema se desplaza. Ya no es un cuello de botella técnico. Es un desafío de curación, de control de calidad. ¿Cómo sabe un docente? un alumno, si ese recurso interactivo sobre la mitosis que ha encontrado es preciso, o si está bien diseñado, o si es solo un texto de la Wikipedia envuelto en un diseño bonito por una ia en 30 segundos. Exactamente. La tecnología democratiza la publicación, pero ¿quién se encarga ahora del control de calidad en este escenario tan abierto? La responsabilidad se traslada. Del técnico que gestionaba la plataforma al propio docente. Y al alumno, que necesita nuevas habilidades de pensamiento crítico para navegar este océano de recursos. Es una idea potente para cerrar. ¿eh? Pasamos de un problema de acceso a un problema de discernimiento. La herramienta nos da la llave del reino, pero no nos dice qué tesoros son reales y cuáles son falsos. Esa, esa es la nueva frontera. Una cuestión que, sin duda, queda ahí sobre la mesa para reflexionar.